Hola amigos, les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur, correspondiente a hoy 8 de julio del 2016. Estamos ya preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. Asesinan a otra dirigente indígena en Honduras, compañera de Berta Cáceres. Y en El Salvador, litigio internacional contra el Estado salvadoreño interpuesto por la minera Ocean Gold está por llegar a su fin. Y en Costa Rica, el cultivo de piña genera polémica. Comenzamos en Honduras, allí en las últimas horas asesinaron a otra dirigente indígena, luchadora ambientalista, compañera de Berta Cáceres. Pareciera que Honduras se ha convertido en un campo de muerte para los ecologistas. A cuatro meses del asesinato de la líder ambientalista Berta Cáceres, otra dirigente de su organización ha caído. Vamos con detalles que nos ofrecen nuestros compañeros y compañeras de Radio Progreso en Honduras. En Honduras sigue corriendo la sangre indígena cuando se registre el asesinato de lesbia Janet Urquilla, integrante del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras Copín. Fue encontrada muerta cerca de un basurero en el municipio de Marcala, Departamento de la Paz, en el centro sur de Honduras. Janet Urquilla era fuerte opositor a la construcción de represas hidroeléctricas y las concesiones del territorio en un departamento caracterizado por su resistencia indígena a los proyectos extractivistas. El coordinador del COPIN, Tomás Gómez, manifiesta que el asesinato es otro mensaje en contra de las comunidades que defienden los bienes comunes de la naturaleza. Este es un, un mensaje más para decirle a los luchadores y luchadoras que ya eh, no sigan luchando porque viene fuertemente el monstruo con las uñas agarrando lo que pueda oponerse por delante y que es capaz de asesinar que es capaz de intimidar y que es capaz de destruir eh, a los humanos para nosotros como COPIN creemos nosotros que hayan tocado otro miembro de base eh, también tiene tiene un mensaje donde dicen que la para que la unidades no sigan en defensa del territorio. El Ministerio Público conformó un equipo especial para que investiguen la muerte de Urquía y dar con el paradero de los responsables. Por su parte, las autoridades de la Policía Nacional de Honduras informaron que el asesinato del ambientalista se habría originado por robo. Esa es la principal hipótesis que manejan los policías, ya que en el lugar no encontraron la bicicleta en la que se transportaba Urquía, según el subcomisionado Luis Sosavas. Pero los líderes indígenas no lo ven a Así, este asesinato es el fiel reflejo de los grandes intereses que se juegan en todos los proyectos hidroeléctricos y mineros, señala Martín Gómez, del movimiento indígena independiente Lenca de la Paz, Milpam. En la actualidad, la lucha más fuerte la tenemos con los programas de ordenamiento territorial, entre paréntesis, catastro, y también con las hidroeléctricas. Es cierto que hay concesiones mineras, pero que hasta el momento no hay todavía un nivel de ejecución de sus proyectos. Y además de eso, en este momento se está haciendo una socialización de la ley de consulta por parte de la Dinafro y la Compa. Entonces nosotros estamos hablando ahora. Esa ley de consulta debe de ir acompañada de la cancelación, derogación o eliminación de la ley de concesiones mineras e hidroeléctricas, la ley Monsanto, entre otros. Bueno, por supuesto que el primer autor intelectual es el presidente de la República al estar vendiendo lo que él no tiene, al vender los recursos naturales o los bienes comunes para nosotros, él es el primer actor intelectual después vienen las empresas internacionales de Capital Internacional después vienen algunas empresas nacionales, algunos activistas del partido en el poder como Gladys agrora López actualmente diputada y el esposo de ella Arnold Castro que es un activista del partido y que al final pues hay un proceso de selección para asesinar a muchos dirigentes indígenas más que todos. El secretario de la Organización de Estados Americanos OEA Luis Almagro condenó a asesinato del ambientalista hondureña a través de su cuenta de Twitter en el que demandó una pronta investigación y justicia. Este nuevo hecho violento contra la población indígena lenca se da cuatro meses después del asesinato de la máxima lideresa del copín Berta Cáceres. Desde Radio Progreso en Honduras para Aler Contacto Sur les informó José Peraza. Bueno, miles de voces se han alzado en América Latina y en ALER nos sumamos a estas voces que piden justicia por este nuevo acontecimiento en Honduras, la muerte de una activista, de una líder, eh, compañera de Berta Cáceres. Vamos ahora a El Salvador. El litigio internacional contra el Estado salvadoreño interpuesto por la minera Ocean Gold está por llegar a su final. Eh, ¿Qué está ocurriendo con este debate y estas explotaciones y esta lucha de los pueblos contra empresas transnacionales? Desde Radio La Clave, allí Crisia Girón nos presenta el siguiente informe los recursos naturales de la región latinoamericana han sido el foco de atención de las transnacionales a lo largo de la historia la explotación de estos ha traído graves impactos al medio ambiente así como causado violaciones a los derechos de quienes defienden los recursos de las comunidades históricamente excluidas Vidalina Morales de las comunidades de Cabañas recuerda algunos casos en este contexto de violencia que se ha sufrido en el departamento de Cabañas queremos traer a memoria hoy en esta ocasión a Marcelo Rivera que justamente en estos días estaba siendo encontrado su cadáver debemos de decir que Marcelo fue desaparecido un 30 de junio, posteriormente fue encontrado su, su cadáver para luego darle cristiana sepultura un 12 o 11 de julio del año 2009, Cabañas fue escenario de Hechos muy fuertes de violencia en, en torno a lo que ha sido la resistencia contra en el 2009 contra la Pacific Rim, ahora Oceana Gold. En El Salvador, la extracción minera ha causado serios daños en las zonas donde se han desarrollado. Uno de los casos más emblemáticos es en San Isidro, departamento de Cabañas. Ahí la lucha de las comunidades logró que el Estado negara los permisos a la empresa Pacific Rim, Oceana Gol esta acción le valió al Estado salvadoreño una demanda internacional por 250 millones de dólares. Instituciones como la UCA, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y las Comunidades de Cabañas consideran que esta demanda ha representado un atentado a la soberanía del país. Así lo dijo Andrés McKinley, investigador del Instituto de Opinión Pública de la UCA UDOC. En su propio defendimiento el Salvador ha tenido que gastar más de 12 millones de dólares en los últimos siete años. Fondos, recursos que deben haber sido utilizados para la educación, la salud, la seguridad pública, programas de equidad de género. La Fundación El Dorado se autodenomina el brazo social de la empresa minera Oceana Gol, la cual según sus estatutos, busca el desarrollo de las comunidades cercanas a los proyectos mineros de la sociedad Pacific Rim. Para Yanira Cortés, procuradora adjunta de los derechos ambientales de la PDDH, esta fundación no tiene razón de ser. Y esta empresa está diciendo el consentimiento de las poblaciones. El consentimiento es un derecho, el consentimiento previo es un derecho humano fundamental que se basa en el derecho que tienen las comunidades de aceptar o no la presencia de un proyecto en su zona. La defensa del Estado salvadoreño ante el CIADI ha declarado que cuando Pacific Rim amenazó a El Salvador con un arbitraje internacional, cambió la nacionalidad a su subsidiaria Pac Rim Caimán de las Islas Caimán a Estados Unidos para acogerse al Tratado de Libre Comercio. Según las investigaciones de la defensa, esta es una empresa fantasma. Pese a todas estas acciones en contra de El Salvador, la defensa es positiva sobre la decisión del CIADI. Nosotros tenemos una perspectiva muy favorable para la victoria en el caso. Creemos y estamos confiados en que en que El Salvador va a ganar. La resistencia de las comunidades de Cabañas frente a las intenciones de Pacific Rim Oceana Gold de explotar los minerales de este departamento resultó en el asesinato de cuatro activistas antimineros, una de ellas con ocho meses de embarazo. La Fundación El Dorado sigue, al día de hoy, generando un ambiente de polarización y conflicto entre las comunidades. En San Salvador, El Salvador, desde Radio La Clave, para Aler Contacto Sur, les informó Crisia Girona. ¿Cuáles son las razones y por qué el cultivo de piña en Costa Rica está generando polémica, debate, cuestionamiento? El cultivo de piña en Costa Rica abarca más de 60.000 hectáreas, pero hay cuestionamientos de los modos de cultivo y por qué se generan eh, enjambres de moscas con estos cultivos y el uso de agroquímicos. Vamos con una investigación especial que nos preparó nuestra nuestros compañeros y compañeras de Voces Nuestras en Costa Rica. La sala se fue llenando poco a poco la mañana del martes 5 de julio. Llegaron vecinas y vecinos de distintos poblados del Cantón de los Chiles en la zona norte del país. También lo hicieron personas que tienen pequeñas fincas donde crían ganado y que se ven afectadas por la mosca que atrae el rastrojo de la piña y por la contaminación generada por hectáreas y hectáreas dedicadas a este cultivo. Todos se pusieron de acuerdo para pedir de una vez por todas un alto a la expansión de la siembra de piña en su cantón. Venimos con un grave problema que es esta plaga de moscas que nos está metiendo el ganado. Hemos venido haciendo las demandas correspondientes y no hay y eh, hay algunas eh, los, los han venido que yo tengo ellos dando tornillo con el dedo ahí poniéndolo que sé yo algunas bolsitas y cosas ahí pero ese no es el, el, el punto el punto es que qué vamos a hacer señores porque esto ya se le salió de la mano y la moratoria implica que durante cinco años la municipalidad no va a dar permisos ni certificados de uso para construir ni instalar fincas piñeras en el norteño Cantón de los Chiles. Esto será mientras se hacen estudios del impacto socioambiental acumulado de las plantaciones que ya hay y mientras se define si la expansión de este cultivo es sostenible ambientalmente. El informe del Estado de la Nación 2012 explica cómo los cultivos de piña causan problemas por la aplicación de herbicidas como paracuat, que se usa para secar el rastrojo. En este rastrojo se multiplica la mosca del establo, que ya es una plaga en la zona y se alimenta de la sangre de las vacas. Don Mariano Tinoco vive en Dos Aguas de los Chiles y compró su finca hace 22 años. Vea, chiquilla, le voy a decir sinceramente una cosa. Vea, yo soy poco para ver un animal sufrirlo. Yo tengo una vaquita de ordeño y yo tengo unas vacas en estos momentos. En estos momentos uno las ve por debajo de la panza a ellas y así las patas de, las, de la y, y, y yo no culpo cenaza o yo no sé qué pasa con la ley senasa Ellos a mí me visitan, pero no cumplen el deber. Las bolsas se ponen ahí y llegan las moscas y se pegan. Pero don Mariano dice que hay que ir al origen del problema y ver cómo se elimina la mosca, porque lo que se necesita es la sanidad que había antes. Este hombre dice que lo de la mosca empeoró hace seis meses. Ellos cortan la piña y parece que esa cosa para volver a la ala deben apírala o cortarla y enterrarla. A lo no, mejor ellos le hacen el otra vez la, la vuelta nada más y ahí van a También los agroquímicos que usan las piñeras hacen que las vacas aborten, se enfermen del estómago y hasta mueran. Además, se han denunciado casos de contaminación de fuentes de agua y tala de bosques para sembrar piña. Desde la Asociación Voces Nuestras en San José, Costa Rica, reportó Fabiola Pomareda. Bueno, y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Recuerden que en Voces sobre la Mesa, eh, programado para las eh, tres horas del Ecuador, estaremos eh, colocando, reponiendo para todos ustedes una entrevista exclusiva que se le realizó al presidente de Bolivia, Evo Morales. Estén pendientes de las revelaciones que aporta Evo Morales, presidente de Bolivia, en esta entrevista exclusiva para nuestra ALER satelital. Nos despedimos. Que la pasen muy bien. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. ALER, contacto sur. En el mundo, desde nuestro mundo.